con mucho gusto eh, una mesa que se ha armado con representantes de partidos políticos que integran la unidad popular, Invitamos también a Gonzalo Abella, porque no es de ninguno de los partidos, pero nos parece que es muy importante que esté presente. ¿Tiene algo que ver con la unidad popular? ¿Tien? Yo creo que algo tiene que ver. <risa> Está... sí, el otro día vi y no, reunión. Bueno, <risa> es simpatizante por lo menos. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y los que están acá, ustedes ya están escuchando las voces. Eduardo Rubio, del 26 de marzo. Ricardo Cohen del Partido Comunista Revolucionario. Vamos a sumar vía telefónica a Daniel Roca, del Partido Humanista, y Gonzalo Abella, como decíamos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero muy bien. Contento de estar acá. En, Llegó en, el día, estar, ¿no? Llegó el acabar. día. Llegó el día. Vamos a, por supuesto, nosotros buscando, preparándonos la entrevista, buscando las declaraciones, pronunciamientos uh -huh. de la Unidad Popular, un año y medio, más o menos, dos años de las declaraciones, donde ya... Decían que había que ir a plebiscito ¿no? claro. O sea que esto no es Una resolución que se esperaba de último momento Sino que ya está tomada eh, Ahora vamos a ir a, a lo último Pero uh -huh. eh, cuéntenos Cómo fue ese proceso Cómo se inicia ese proceso ¿no? y Mira eh, Tengo la memoria de, de aquel verano del 2020 <risa> eh, eh, Que en esta radio Marita Marita Rodríguez y Adolfo Bertoni, sí. enero lo que era, este un llamado desesperado a, a Sandra, eh, largaron con la reforma que se venía y con una propuesta, un proyecto alternativo y la perspectiva de un plebiscito para reformar la constitución. Eh, estamos hablando de enero 2020, ¿no? Eh, y ahí, ahí se arrancó una serie de intercambios, estamos en plena pandemia, más, estaba... Y yo recuerdo que hicimos este, una, una primera charla que la hizo la, la departamental del 26 de Montevideo en la Fonoplatea y era con acceso restringido, las la sillas estaban como a tres metros cada Por una. Por la pandemia, ¿Eh? claro, claro. Que ahí habló Karina Sosa, habló Bertoni, habló Marita, el Pepe Borges y moderaba Romy. Eh, y a partir de ahí hay un topo de la grupé de, de PIC involucrada y en mayo, 18 de mayo del, del 2020 2020 o 2021 estoy, estoy errando la fecha 21, 21, 21. Fue, perdón fue enero del 21 y el mayo del 21 18 de mayo del 21 eh, se lanza eh, el movimiento nacional en defensa de la ciudad social en un acto en la sede de ATCS y a partir de ahí no paramos más claro claro ese sí. es el proceso si sí. Eh, digo que es importante para la audiencia el que esté escuchando ¿no? y que nosotros decimos hay partidos políticos en este caso la unidad popular que ya tiene una posición que es la invitada de hoy eh, que le puede sonar raro porque no se escucha que haya partidos políticos ¿no? uh -huh. eh, desde hace rato se viene insistiendo que esto es del movimiento social y como estamos en una época de hace un tiempo ya que los partidos políticos son poco menos que mala palabra ¿no? De, el partido político es lo malo, es lo jodido, eh, hay que desconfiar. Supongo que no será porque sí, que claro. que está toda esa idea, ¿no? Pero, ¿por qué los partidos políticos están? En este caso, ¿por qué está la unidad popular? Eh, si está el movimiento social, ¿tienen que estar los partidos también? Bueno... Depende del, del tema también, ¿no? Y, y de lo que... Las coincidencias que sea En este caso no, no me gusta hablar de coincidencias objetivas por por el pasado que tiene esa esa frase. Pero evidentemente, este nosotros, la unidad popular apoya todas las luchas de la clase obrera, auténticas, clasistas, que enfrenten al sistema, que enfrenten a las clases dominantes. Y bueno, esta es una y muy importante. Y, y bueno, acá... Yo diría que acá hay un, hay un tema que que es clave, que es este creo que ha sido la, la base fundamental de todo esto que es este eh, haber mantenido este, una correlación de fuerzas en un sindicato como ATS que garantizara este ir hasta el final con la propuesta, porque acá hubo, hubo mucha lucha, y mu mucha muchas contradicciones, intentos por todos lados de todo lo que está vinculado a la seguridad social, sí. institucional, desde el movimiento uh -huh. sindical, desde la RT, desde aquí y de allá. Este y nosotros, este la Unidad popular desde el primer día, ¿no? Este apoyamos en el seno del movimiento sindical y a nivel político y bueno, está la iniciativa de de, de la creación del Mondes que ahí yo destaco a los compañeros del 26 de marzo ¿no? por, la, por la importancia del de, peso que pusieron también en, en la tarea ¿no? este, y nosotros este, hay una cosa que tenemos que es confianza en el, nuestro pueblo en la conciencia de nuestro pueblo y cuando decimos democracia hablamos de este tipo de cosas no, no de un sistema que que cada cinco años vota y, y si viene un millonario saca 100.000 votos en, en dos meses. No, no no hablamos, esa no es la democracia nuestra. Y creemos que esta forma de democracia directa el pueblo uruguayo las ha usado, ha ganado, ha perdido, eh, muy honrosamente, digamos, no porque este luchar ya es importante, pero también hemos tenido victorias Yo pienso, nosotros pensamos que en este caso podemos comparar bastante, se puede comparar a otras, a otros plebiscitos, pero la, la lucha contra la mini reforma del año 94, en que sí. estaba todo el espectro político en contra, y este, la izquierda radical y sectores clasistas, sí. a, a pura brocha y, y, y mesita y sudor, Cuando son temas muy sentidos por la gente... Sí. Es muy y se ganó. Se puede se ganó. ganar, se puede sí. ganar. Si no, lo que se puede dar batalla, como dimos con la ley de riego, que después, lamentablemente, todo lo que pasó con la sequía, ¿no? Pero mm -hmm. marchamos, ¿no? Mm -hmm. Pero se llegó a un nivel de, de conocimiento, por lo menos... Es claro. claro. Así que, bueno, sí, nosotros creo que la unidad popular en ese sentido este debe estar orgullosa de, de en este caso haber sido una de las fuerzas firmes y como comentábamos fuera de, de, de, la, de acá antes de llegar acá este si no se hubiera mantenido la firmeza hasta el final esto no no salía a ningún lado no era aprobado por por nadie ¿eh? esto, es decir, el tema era que nosotros íbamos a apoyar al sindicato y a todas las fuerzas que que, que se nuclearan en esto y al monte hasta el final y voten lo que votaran en otros ámbitos, todo bien, pero nosotros íbamos a seguir con el plebiscito. eso creo que fue un elemento este muy importante que, que ahí sí una gran coincidencia entre la Unidad Popular y, y, bueno, y por supuesto el sindicato, el Mondes y los sectores clasistas. Claro. Se ha desatado ahora, se ha pasado por muchas etapas, pero ahora se ha desatado una campaña de, de mentiras, de, oh. de, de amenazas veladas... Eh, de pegarle el susto a la gente de que la van a robar y cosas por el estilo que, que no son no pueden ser inesperadas ¿no? por lo que está en juego pero que además viene de distintas tiendas yo creo que más bien era, era previsible ¿no? por, por, la, por la importancia vital que tiene este desafío que mm. nos hemos planteado pero yo quería volver a, que les, a una cosa que tú decías que nos tomó ahora Ricardo ¿no? qué orgullo ser de la unidad popular Porque un partido de izquierda, uno de los elementos, claro, para evaluarlo, es la cantidad de votos, la cantidad de votantes. Por supuesto que eso es un factor importante. Pero ¿cuántas coaliciones de izquierda más o menos radical conocemos en nuestro continente que logran una alianza electoral? Llegan a, a tener cargos y después se pelean todos entre ellos. Porque no estaba bien consolidada la forma programática. Nosotros en la unidad popular podemos decir que Con, con toda la diversidad ideológica Que tenemos adentro Tenemos una consolidación ya de muchos años De una construcción De un programa Y de una estrategia política Y en ese sentido Lo que hemos sembrado hmm. Va mucho más allá de, de los votos este, De los que expresan directamente Su adhesión Porque hay mucha gente que está a punto de votarnos Y después este, sumido en en, la, en las falsas contradicciones y las falsas dicotomías terminan no haciéndolo y después dice, ah, yo los hubiera agotado pero más allá de eso es decir, cómo la unidad popular consolidó una concepción programática y una concepción eh, estratégica en función de un claro análisis del capitalismo dependiente de la democracia tutelada, de todo el contexto, de forma y contenido y cómo nos metimos ahí y realmente eh, yo estuve mirando estos días y ¿Cómo surgen los, los los referéndum y los plebiscitos En la democracia burguesa? Es decir, a la burguesía le incomoda De nacimiento Ustedes me votaron, aguántenme 5 años O aguántenme 4 sí, bueno. años Esa es la norma más tranquila para ellos Pero ¿qué pasa? En el en el inicio de, de esta construcción Democrática Que siempre fue negociada entre distintos sectores La pequeña burguesía O sea, la gente que tenía sus medios de producción Pero que no le daba la escala para asalariar obreros eh, También había que hacerle concesiones Había que mitigar las contradicciones no antagónicas A los efectos de evitar fisuras Entonces, en, los, en, lo, este, en Suiza, en otros países Donde los cantones eran importantes Donde había una artesanía pujante Bueno, se le hacía la concesión o la ilusión De que podían incidir también Pero es una cosa que debilita y complica el propio mecanismo formal de la democracia burguesa. Y realmente hay una frase de Federico Engels del siglo XIX, observando aquella socialdemocracia que era revolucionaria, que dice, a la burguesía a veces su propia legalidad los mata. Porque, ¿qué pasa? Si hay un pueblo organizado, organizaciones de base, y hay una fuerte conciencia, y se sale al encuentro, y eso es muy importante, de una necesidad sentida, no una necesidad objetiva, una necesidad sentida. Y se aprovecha el momento de indignación. Ah, eh, nos van a pagar menos y nos van a hacer trabajar más años. Y se juega con eso. Las condiciones están dadas para que una consulta popular les golpee en la entraña y abra una fisura a nivel de la ley suprema que rige el Estado burgués. Y si nosotros podemos crear una grieta por ahí ¿A dónde podemos llegar después? Que tiemble la burguesía Y que tiemblen los, sus, sus, sus, sus laderos y alcahuetes Por eso están tan preocupados Yo creo que, que, que A veces cuando somos Partícipes de algo Tú me decías del año 21 ¿no? Que empezó, yo era muy joven en el 21 no, no me bien, Pero cuando uno es partícipe Con las 21 la condiciones cosa, <risa> Es muy <importante. risa> cuando las 21 condiciones yo no había nacido Eh, a veces no es, pro, no es propiamente Consciente en plenitud Yo recuerdo un poema de Benedetti Que llega a La Habana en, en, en el año 60 Y dice La Habana ignora y sabe lo que hace Estamos en un momento así Y realmente Es una inmensa alegría Estar en esto y a no bajar la guardia Porque sí. Ricardo dijo recién No ganamos nada mm. Creamos premisas Para un extraordinario triunfo Pero acá, hasta que no van a ensobrarlo, que, que, que va a tener que... Y tenemos que convencer a, a, a, al electorado de que una cosa es, hermano, sí, votá por el mal menor, hacer lo que quiera. Pero esto es otra cosa. Claro. En el bolsillito, la papeleta de, de, la, de del plebiscito. Son dos cosas, es si no podemos no podemos, eh, juntarlas. Aunque no, para nosotros son una misma estrategia. Sí, sí. En la campaña electoral, por supuesto. Pero el tema es este cómo la alianza social no es la misma que la alianza política. Y nosotros tenemos que trabajar ahora en, un, en una cosa complicada. Bienvenida a la complicación, pero tenemos que afinar la puntería. Vamos a hacer la pausa a esta hora. Marcelo, mensajes. Sí, hay mensajes. Ya hay mensajes. 099-326-381. Tengo haber estado en la pelea Limpiamente, sin mentiras, sin engaños La sonrisa pintada en la pancarta Del que sabe que crecen con los años vengo a festejar con los que luchan Los que saben más que nadie de fracasos Sé que la historia empieza ahora Dando un paso, y otro paso, y otro paso, y otro paso. Bueno, y acá la conversación sigue sí. como debe ser. Y está Esta Daniel es... Roca, Partido Humanista, por uh -huh. teléfono. ¿Cómo andás, Roca? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Dale, bueno, Mario. los venía siguiendo. Saludos muy atentamente, Ricardo, eh, Gonzalo, Eduardo y Marcelo. Exactamente. Bueno, Daniel, y bueno, tu palabra también con los temas que han venido saliendo del por qué estamos, está la Unidad Popular en esto eh, y además el camino que ha marcado, no porque es mucho tiempo, estamos en estos últimos últimas semanas, se puede decir, con toda una expectativa con qué pasaba con el Frente Amplio, todavía está, de qué va a ser el Frente Amplio como tal, algunos partidos que se pronunciaron desde hace ya un buen rato, Eh, que son muy buen aporte, ¿no? Pero de cómo ahora todavía se está esperando qué es lo que va a ser el Frente amplio que creo que hasta el 16... El 16. 16 de octubre no se sabe exactamente qué va a ser. Pero, ¿cómo lo estás viendo vos, tu partido? Bueno, primero que, primero que impecable las la intervenciones de los... Ya casi, vamos, para casi 20 años juntos de militancia con los compañeros, ¿no? este Así que... que que agregar, este sí, a mí me parece que la que este conflicto que es un conflicto con el poder real, con el poder financiero, no uh -huh. es no es un no es un conflicto con los con los monos del circo, es un conflicto que pegan los dueños del circo, uh -huh. por eso saltan tanto los monos, saltan los monos por todos lados. Es cierto. Me parece que pone está poniendo a todos los partidos, grandes y chicos, porque también tenemos una fragmentación de partidos pequeños que tienen aspiraciones parlamentarias y que con este tema se callan la boca, ¿verdad? Y que tienen muchas veces mucha más presencia que nosotros en los medios, por ejemplo. Me parece que los pone a todos en son de definirse, de definirse claramente. Nosotros estamos en la construcción de todo esto, porque sabemos que que la militancia nuestra, la militancia de cualquier revolucionario es doble, es triple, es personal en la vida cotidiana y en el barrio, es, es personal en la familia, es social, es cultural y es política. En el caso de nosotros como partido político, que lo que nos define es queremos tomar el poder para transformar la sociedad, para eso están los partidos, para la toma del poder. Bueno, este es un este es un conflicto esperado de algún modo. Lo que pasa que acá se subestimó al pueblo este Eh, porque metieron una brutal reforma, porque no entraron en los detalles, eh, eh, fue una bestialidad lo que hicieron, este, y subestimaron la capacidad de reacción eh, popular. Sí. Subestimaron a las minorías, a las minorías intensas. Subestimaron lo que algunos compañeros pueden hacer cuando tienen las cosas claras en su sindicato, en, en los movimientos, ustedes, bueno, comenzó Eduardo narrando, ¿no? Como cuando empezaron Marita y, y Bertoni aparecer en la radio, o sea, todo ese proceso de acumulación que viene de, de, de las luchas de ellos, ¿verdad? Este, entonces llegamos a, esta, a, a este momento donde hay que definirse. Nosotros estamos, como también explicaban Gonzalo Ricardo, es, es un momento espectacular. Este, para, para para al fin tenemos un tema que, nos, que, que se puede disparar para otros lados porque pone a los, a los responsables, a los dueños del circo, insisto, este, del circo capitalista, este, en el centro de la escena. Así que, Mañana vamos a estar en la plaza, yo estoy llegando mañana para para ya arrancar ahí en la plaza de los bomberos este y para y para empezar a organizarnos, me preguntabas por el partido, bueno, vamos a tener una reunión ahí en Canelones y en la costa y con militante a la tarde del sábado y, y bueno, y a la vez también se complementa con todo lo que hacemos en la UP, ¿no? Porque Parago es un coordinador de la Unidad Popular, está todo mezclado. Sí. Como sabemos, ¿no? Nos coordinamos, también me traigo papeletas para Buenos Aires, que ya Pepe estuvo ahí ese para o sea, esto se está poniendo lindo como nos gusta a nosotros, ¿no? Claro, claro. Eh, se ha dado el proceso de tal manera que en los últimos los últimos meses otros partidos se han sumado a este posicionamiento sí. o, se, o han podido unirse posiciones, ¿no?, en torno al tema de la convocatoria al plebiscito. Sí. Eh, yo quería retomar lo que decía Daniel y lo, de, lo decían los compañeros también. Este es un tema que realmente... Pega en el en el corazón del sistema y del modelo o sea no le pega a los monos le pega al dueño Cormier, y parte aguas y parte agua y también descubre o hace caer caretas ¿no? eh, la campaña del miedo lo que largaron yo he visto grado 5 y con todo el respeto no tengo ni, no tengo ni grado 1 pero decir barbaridades con tal de salvar a la affa Eh, desmentida después por gente del, del, del mismo paro y dice, "Mira, esto no es mentira, van a venir Ruizo Ferrán hablando de los juicios que se venían." Eh, bueno, también hizo un informe a favor de la legalidad del plan de turno de Ferrado, o sea, el grado 5 uh -huh. no te inmuniza de la defensa de los intereses de clase, ¿no? Eh, bueno, las cosas que ha dicho Álvaro Delgado, que ha dicho las que dice Vergara, eh, García, hasta el ministro de Defensa. Bueno, ministro de Defensa, ¿no? Este, una campaña de mentiras, pero ¿por qué la están haciendo? porque están asustados, porque están, son conscientes. Eh, miran las encuestas. Nosotros no tenemos un espacio en la televisión. Eh, en los principales programas televisivos, los periodistas son militantes a favor de la AFAM. Y lo digo, y que después me pegan todo lo que... Porque es así, ¿viste? Te da vergüenza mirar, porque el otro día fue un, un, un representante que cuestionó algo de que no no les propia la plata a los trabajadores y casi le pegan. Sí, sí. Entonces, Esto divide aguas. Y es lo que pasó en el Frente Amplio. Entonces nosotros saludamos la decisión de partidos que integran el Frente Amplio de sumarse a esta batalla. La verdad que este, eh, y, y, y, y su, todos los que vengan son bienvenidos, porque esta es una pelea justa y todas las fuerzas que sumen en defensa de los intereses populares, bienvenidos sean. El Frente sí. como tal... No se pronuncia porque hay ahí no, no. están las dos posiciones. ¿no? Vengo a hablar con algunos frente frenteamplistas que están del lado de la, de, la, de la pelea y nos plantean la situación que hay donde se pretende maniatar a los comités de base. Me parece que es un tema este, importante. Lo que pasó dentro del PICNT. También. O sea, porque vamos a no engañarnos. No querían el plebiscito. La mayoría no quería el plebiscito. Ahora, de abajo viene una fuerza, eh, más contradicciones internas, que termina aprobándose la perspectiva de plebiscito. Y yo voy a hacer referencia, en este marco de contradicciones, a una re resolución de la mesa representativa de este pasado martes, que eh, insólitamente, y contra la historia, decide convocar, y, y, y, y en contra de las palabras de Abdala, que cuando empezó con este tema dijo que iban a convocar a todos los partidos, por ejemplo, partidos políticos, que repentinamente eso cambia y la mesa representativa decide convocar una comisión nacional propio visitos sin sin convocar a los partidos políticos. Eh, esto implicó un debate en la interna, no todo el mundo estuvo de acuerdo, se recompusieron algunas mayorías. para ¿qué lectura tenemos que hacer de esto? Que en realidad le están haciendo un mandado al Frente Amplio. Porque si convocada a los partidos políticos, ¿qué hace Frente Amplio? Claro. Obviamente que de la coalición no viene nadie, ¿no? Está claro eso. Claro. Entonces... Nosotros decimos, los partidos políticos que estamos del principio, vamos a seguir, vamos a estar. Eh, ya se están convocando comisiones propias de visito en casi todo el país, con participación plural y amplia, y a la unidad popular de aquí no la saca nadie. Esta es una lucha en la que estamos desde el principio, y además lo hacemos con el aval y con el, el, el acuerdo de compañeros. Estos días he estado recorriendo algunos centros de trabajo, y... Eh, donde nos dan a vi, cabida a los compañeros y son discusiones espectaculares porque eh, algunos sindicatos no, no han bajado nada de información sobre esto y la clave vos se están armando asambleas van a a la compañera de la tss yo otro una el filtro este está para salir a algunos lugares más de, de salud pública y en los barrios antenoche estuve eh, con el, la comisión barrial la teja paso molino sabes cuál es la sede de la comisión barrial te, teja paso molino el club universal Entonces en una mesa, eh, había compañeros, partidos políticos, militantes sindicales, barriales, estábamos nosotros. En la de al lado un truco, que me da una gana ir a jugar el truco, un billar en el corazón del pueblo. ¿viste? Y ahí se estaba bueno, pasaba gente, entraba a saludar, se llevaban papeletas. A esto no lo para nadie. Claro. Bueno, eh, decíamos que se sumaron también, se sumaron no, se pudo eh, construir un, un nivel de de trabajo conjunto con otros partidos también, eh, como el Partido de los Trabajadores y eh, siempre trabajadores. me sale mal el... Frente, el, ¿no? de, trabajadores Frente de Trabajadores en Lucha. Eh, son eh, pasos importantes también estos que seguramente se van a traslucir después en la calle, en, en lo que va a suceder. Eh, porque ahora empieza en serio la cosa. O sea, no es que no fuera serio lo anterior, pero ahora hay que salir a buscar las firmas. Ahora se tiene que poner en marcha Todos, no solo los que han estado en todo este trajinar de años para lograr el plebiscito. Sí, sí, estamos en, en, en marcha este, en, en un proceso que, que, como decía Gonzalo recién, no sabemos hasta dónde. Es decir, lógicamente eh, va a tener un centro en este tema concreto, pero no sabemos hasta dónde va a tener otro tipo de, de repercusiones positivas Este, como tú mencionabas una la posibilidad de nuevas este, trabajar conjuntamente, conjuntamente con otros grupos políticos, pero este todo esto que está pasando en el, en el frente amplio este muestra lo como, como se, se manejaba acá, este que hay una una nueva realidad también ahí porque hasta dónde este pueden seguir siempre marchando al, al compás de de de toda esta línea preimperialista, de seguimiento, di, con diferencias en un montón de cosas, sí, la línea política es la de Astori, sí, sí. ¿no? este pero, Porque sí. eso da seguridad, da seguridad, el... da, da este, confianza a los inversores, todo ese tipo de cuentos, este y creo que, que está reflejando mucho lo que pasa abajo. Mm. Yo pienso que cuando el, el plebiscito del referéndum de la LUC yo lo que vi en mi propio barrio allá por Malvin Norte y yo lo que vi que primero salió la gente de los comités con todo y, y después vino lo otro ¿no? o sea que hay mucha cosa de, de abajo como se mencionaba acá que, que, que está cambiando que tiene que ver con lo que está pasando en el país y tiene que ver con la falta de confianza en el frente porque dice bueno cuando va en el frente vamos al diálogo nacional ¿no? Yo pienso que este a nosotros no, nos da risa, a otros les puede dar este náuseas, ¿no? Sí. Dentro del frente, ¿no? Sí. Porque, es decir, está el tema y si no gana, porque acá hay una lucha concreta para, para resolver un problema concreto, ¿no? Y si no gana, que, que hay que esperar otros cinco años. Pero aparte si gana, quien en el Frente Amplio? No creo que ni, ni el 5% creen que van a cambiar algo de todo esto, porque no lo hicieron. ¿verdad? Entonces, este es un problema es de la de la confianza que hay en la dirección política del Frente Amplio, en este sentido. En relación al, al movimiento obrero, yo pienso que ahí hay hay cambios fundamentales, sino que si no se entiende eso no se entiende lo que pasó. Claro. ¿verdad? Porque acá hay, hay un primer núcleo que que se pliega a este tema como se, como se plegó a la lucha por la luz, como a toda la a lo que serían las luchas más avanzadas que está creciendo en el, en el, en el, en el seno de la mesa representativa el pisnt no si hay una coordinación de sindicatos que, que bueno sin entender que, que existe eso con todos los matices que hay ahí adentro este no se entienden los 16 votos de, del 10 de agosto en la mesa representativa ¿verdad? el 10 de agosto salió 16 14 la, la línea de, de la corriente del p del Gerardo cuesta de otro plebiscito que era contra toda la reforma que era en realidad para oponerse al plebiscito ¿verdad? y para mantener la AFA. y para mantener la zafa no tocar la zafa y, y la otra línea que no quería saber de nada de nada uh. o sea este eh, el corcho flotando y bueno este lo llamativo es que ahí podían haber hecho las maniobras tradicionales que lamentablemente hemos sufrido desconocer, llamar a una reconsideración y no sucedió y luego viene el cambio en esta corriente que es la corriente mayoritaria verdad que lo que explica los 44 votos del, del 7 de septiembre ¿tá? entonces estos son hechos que son reales que tienen sindicatos reales que tienen masas reales que tiene mucho de abajo, que tiene mucho de abajo. Nosotros charlábamos antes de entrar acá. es decir, ¿qué pasaría cuando vos vas hace una hora si, si si por ejemplo PCNT hubiera estado en contra de esto formalmente, digamos, no hubiera resuelto esto. Vas a una hora a juntar firmas y decir, "Mirá, para que no, no laburar sesenta, más de 60 años para esto, yo creo que hacen cola." O sea, claro. acá hubo un riesgo de sectores del oportunismo, de perder la base. Claro. Porque acá si tiene, si nosotros quedamos el, el, el pequeño ese núcleo que, que estaba que se fue que fue creciendo, quedaba con esta con esta bandera solo, seguramente iba a tener una trascendencia mucho más grande que la propia fuerza que decía Gonzalo de, de relacionar los votos que tenemos, ¿no? Después están hay contradicciones en el seno de del propio Frente Amplio, que esto le dio una oportunidad de marcar marcar una, una línea y, y generar una trinchera ahí adentro también, para para fortalecerse como una al izquierda, digamos. ¿no? Entonces, yo diría que esto que muestra todas las virtudes que tiene una lucha en serio, y como bien se dijo acá... Este esta lucha este, esto el, el grado de las mentiras y de barbaridad que tiene que están están diciendo tienen que ver justamente con el, el golpe que le pegaría esto al capital financiero, ¿verdad? vamos este, a tener que ir a, a los mensajes que decía uh -huh. Marcelo que había y, y a la pausa, ¿verdad? Néstor Noroalda este audio. Buen día, compañero. Desde acá de la el Eje Ruta 5 Eh, la coordinación del Monde este, va a distribuir papeleta en La Paz Las Piedras y Progreso en La Paz tenemos un lugar fijo para, para retirar papeletas en caso de que quieran los compañeros recolectar firma, darnos una mano con Rao moler 626 esquina altabalde después vamos a recolectar firma frente al BPS casi todas las mañanas o todas las mañanas y en la medida de lo posible martes y viernes en las ferias Y después este, vamos a, a intentar con nuestras mesas individuales, cada compañero. Este, en Las Piedras, el domingo, en la feria. A las 10 de la mañana estamos en Valle de Ordoña y Espínola. Y en progreso vamos a ver cómo coordinamos. Pero por ahora lo que está planificado es... Bueno, esto este era el mensaje. Muy directo. bueno. También eh, se comunica Cecilia, dice Buenos días compañeros, un afectuoso y agradecido saludo a los entrevistados, es importantísimo que haya un partido político coherente comunidad popular, que se haya definido claramente y tempranamente a favor de los derechos del pueblo, es fundamental porque es la verdadera posibilidad de mantener y garantizar, llegando al poder la voluntad de los movimientos sociales y obreros Tenemos tantos ejemplos en Europa que logran revelarse y mover el pueblo pero su fuerza se pierde sin tener representantes en el gobierno hay que hacer conocer esa conexión y los logros de Unidad Popular en su paso por el legislativo abrazo dice Cecilia Meri eh, nos pasa la información de que la Comisión Barrial Sur y Palermo del Monde se invita a la reunión mañana viernes a las 4 de la tarde en Carlos Gardel y Gutiérrez Ruiz el corazón del barrio sur. Uh -huh. <risa> también Rodolfo manda este audio hola buenos días a las compañeras y los compañeros un agrado comunicarme, comunicarme con ustedes soy Rodolfo de la ciudad de Santa Lucía para decirles también que bueno estoy muy contento que se haya logrado todo esto que se hayan unido fuerza de verdadera izquierda eh, para llevar todo esto adelante pero no obstante ello se, se debería aclarar Porque en todos los medios de comunicación, sea Radial, los medios masivos, eh, se dice que esto fue impulsado por el PICNT. Y no es así. Hay que... las cosas claritas como son. No fue, sobre, eh, no fue el PICNT. Fue una cantidad de grupos sociales, de grupos políticos, eh, de verdadera izquierda junto con el PICNT porque el PICNT se unió a lo último todo el conjunto del PICNT en su mayoría se unió lo último que no lo agarren como eso que, que, que fueron ellos que, que armaron todo esto porque todo esto lo, lo empezó el Mondes y ATCS ¿sabes? ¿Ah? eso es bueno y vale valero lo... Valeroso aclararlo. Un abrazo, saludo a todos por ahí. Bueno, ahí estaba el audio que mandaba Rodolfo. Tenemos más. más Un par más y, y después ya nos vamos a la pausa. Vamos con Nelson de Tala. Buen día, compañeros. Saludos a los integrantes de la mesa. Un lujo, como siempre, de imprescindible. Lo más importante de que viene después, y de, de ya lo tenemos que ir trabajando, es lo que decía Gonzalo recién. La papeleta, llevarla en el bolsillo, porque ya sabemos que muchos no van a ensobrar y que parte del sabotaje viene por ese lado. Llevar la papeleta en el bolsillo, que la gente sea consciente de lo que está haciendo y de lo importante que es. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, ahí. y Néstor, después sí. que nos diga, que nos confirme si en el kiosco de la Plaza de Tala se va a poder firmar. Que nos diga. <risa> Dale por hecho. Tala, Dalo, sí. por hecho. Este, Alejandro Belvedero manda este audio. Buen día, buen día. Un saludo a la audiencia, Un saludo a la mesa y de los compañeros de la Unidad Popular. Este, sí, como con, con, con paciencia revolucionaria y con una estrategia estrategia revolucionaria también, porque fue una estrategia política de la Unidad Popular y, y da, da señales, como desde afuera, desde afuera a veces, a veces no, esto es algo concreto que sucedió, se le genera un, un enredo tremendo a, a grandes fuerzas, de tanto políticas como sociales del país de en este caso, bueno, es una señal que deja y de dónde tenemos que pararnos. Vamos arriba de la nueva popular, vamos arriba por la unidad de la izquierda. Un abrazo, venceremos compañeros, venceremos. Bueno, hacemos la pausa y a la vuelta seguimos y volvemos con Roca. y nuevamente esta música acompaña ¿no? a las convocatorias Ajá. de la unidad popular la verdad que un saludo por allá por a ah, sí. escuchando a jorge pereira escucha escucha siempre sí bueno eh, roca que sigue allí roca a ver si ¿sí está por ahí hola ahí estás Ajá. ahí estás ahí te escuchamos bien roca así ah, bueno estaba, estaba escuchando la, la música Ahí van a estar haciendo también campaña, ¿no? Por lo que nos decían los compañeros, se va a estar juntando firmas en ese Buenos Aires que tiene... Yo digo Buenos Aires, hay otros lugares también, sí. pero Buenos Aires que siempre hay uruguayos que han llegado uh -huh. últimamente, o sea, están los viejos uruguayos que hace muchos años que sí. están, pero están los que van llegando, no han dejado de llegar nunca. Tengo un retorno ahí de, de música, puede estar no sé, no. bueno, tratamos de, de hacer que no. ¿Nos llegaste a escuchar? Ahora Ahí está. Nos sí, está. Hablando de Argentina, ¿no? Sí, de la campaña. Eh, Uruguayos, que siempre hay nuevos ahí. Sí, acá ya hemos quedado que eh, pasadas las elecciones de Argentina, el fin de semana siguiente, eh, nos vamos a instalar en Parque Centenario por primera sí. vez, ¿no? Eh, como un como un punto de encuentro no pero ya la, las papeletas este la vamos a empezar a distribuir antes porque además ya hay organizaciones que, que han dado su apoyo fiscales políticas que han quedado juntar firmas este en sus colectividades y bueno nos estamos repartiendo ahí para para abarcar también acá no eso eso es, eh, en lo en lo que estamos por acá Claro, claro. Este, y por supuesto que, que, los que los que vamos a estar yendo y viniendo también, no porque eso es una, un poco lo que escuchaba cuando se comentaba lo que pasa con otros partidos lo que pasa eh, la división que es tener al tema que va a haber algo transversal al pueblo uruguayo este, y que mientras las cúpulas pueden decir algo el pueblo en su base, las organizaciones políticas van a ir tomando decisiones y en la medida que el clima que el tema se instale este sabemos que un montón de gente le va a decir que mi organización diga, su lo que quiera, yo me pongo a juntar firmas, yo estoy por este tema. este Eso me parece que también se va a ir, el pueblo se va a ir organizando en torno a este conflicto, sin duda. Nos vamos a encontrar con, un, con una masa humana, con un colectivo humano, este con diversidad de colores, algunos con posiciones muy claras y muy definidas, como los partidos que estamos la Unidad Popular, otro con sus contradicciones lo mismo pasa en el campo sindical pero nos vamos a ir este nos vamos a ir encontrando ¿no? y la acción está decía escuchaba rodolfo el amigo de santa Lucía al humanista que de mi pago no este, este y bueno ahí por ejemplo rodolfo viene de la experiencia de juntar firmas este por un comedor un comedor municipal que no se abría y se juntaron más de cientos de firmas y se abrió imagínense cómo están ahora con la, con la juntada de las firmas este para para esto entonces sí, claro. es, es un tema que nos va Eh, nos va a ir encontrando como pueblo. A mí me remite como a otros momentos, a otros momentos de, de, de, de, de cuando la izquierda tenía otro volumen, ¿no? Yo creo que este, se van a se van a borrar algunas banderas, entre comillas, nosotros vamos a mantener, por supuesto, nuestras identidades, pero la gente va a simpatizar, vamos a estar en una plaza y le va a importar poco si somos de UPI no, se van a acercar y, y nos vamos a reunir y vamos a empezar a... A, a dialogar en la plaza pública en el barrio en la mesa en la feria mientras las cúpulas están diciendo otras cosas entonces ahí se va, se va a generar un momento interesante que ya estamos en las puertas ya se está produciendo es muy bien eh, dijiste que mañana está llegando por acá por montevideo si sí, mañana estamos llegando y a las antes de las 4 pero a las 4 vamos a estar este ahí vamos a pasar el dato también al monte vamos a estar con la mesa porque queríamos arrancar ya el primer día. Vieron que estaba esta cosa del pincel, sí, ¿no? Y todo este sí, sí. Bueno, pero ya estamos habilitados mañana. mañana. Así que mañana, ya podemos decir que mañana de tarde, a partir de la tarde ya, Plaza de los Bomberos va a tener su, su puesto. Qué el bueno, el Día de las Planas. ¡Claro! Ahí ¡Claro! Está. claro más bueno. o menos, más, más bueno. o menos, Ricardo, es así. Este, ya, ya hay compañeros que están está juntando firmas, por las de ellos, como todos lo estamos haciendo. ¡Qué Exacto. Pero, oficialmente, mañana vamos a estar ahí con el megáfono y con la bandera y con y contando firma a partir de las cuatro hasta que hasta que cierre y si nos da esperemos que nos dé además este la nafta más allá del cansancio nos vamos a ararrimar después a, al acto que hace la juventud por el, el aniversario del che Así que nos iremos ahí y y seguiremos, si entendimos bien el calendario ¿no? ayúdenme sí. porque me parece, no me quiero confundir, pero mañana también es del Che, ¿verdad? Exactamente, exactamente sí, si que no de hecho hora. se va a transformar ¿Algún? como en un lanzamiento de la campaña, porque claro. van a estar los compañeros allí y ya con las papeletas y todo con mesa para la firma, claro nos, nos vamos a arrimar ahí antes de la gente muy bien, te dejamos tranquilo, ya te vamos a tener acá, así que vamos bueno. a estar conversando personalmente buen, buen viaje para... Un abrazo enorme a cada uno y a, a cada uno de los otros. Un abrazo. Chao, chao. Ángeles, yo quería decir una cosa que me, me parece importante por, porque la, la preocupación de los compañeros se nota, ¿no? Que es sobre la política de alianzas. Nosotros en la Unidad Popular somos muy cuidadosos en el tema de las alianzas no. y, lo, y los principios. No acumulamos votos con cualquiera. Hablamos y dejamos madurar la comprensión de las alianzas fraternas pero sobre una base programática irrenunciable. La política de alianzas en el movimiento social tiene una característica distinta. En la lucha social, yo no elijo a mis compañeros de ruta. Lo que sí elijo es el objetivo por el cual luchar. Y cuando nosotros tenemos una bandera tan clara como son los tres puntos del plebiscito, bienvenido todo aquel que quiera ser protagonista. No hay drama. Sí. Y para nosotros, el comprender las diferentes estrategias entre una política de alianzas políticas, que es absolutamente principista, y una política de lucha de masas, donde los principios van en la bandera. Es muy importante porque no podemos incurrir ni en el sectarismo, ni en descuidar el plano electoral. Y ahí la política, que es ciencia, siempre es ciencia, también pasa a ser arte. Porque vos tenés que eh, trabajar sobre la base de cuál es la principal eh, forma de marcar la presencia de la unidad popular. Lo dijo Daniel. Los primeros en la mesa y los últimos en irnos. Estar en todos lados. Escarapela de la unidad popular en el pecho, bienvenida, nadie nos la va a quitar. Pero estamos trabajando conjuntamente y somos de lo más eh, abiertos todo aquel porque no hay riesgo con la con, con que nos ahora ya no hay riesgo con que nos trampeen la bandera. Entonces, si la bandera es nuestra, <risa> problema de los que se suman si no la tienen convencida, pero no es problema nuestro. Difundir, establecer claramente que estamos en dos batallas. Es complicado, claro que es complicado, siempre todo avance se complica. Y todo avance es como en el ajedrez. Eh, también está la contrapartida de las jugadas. Pero nosotros estamos muy claros y tenemos que establecer muy firmemente esas dos líneas de trabajo. La política de alianzas sí. en el plano específicamente político, y somos muy cuidadosos, no tenemos apuro, vamos construyendo despacito la unidad de la verdadera izquierda, con enorme respeto, y por otro lado, la amplitud en, con los compañeros de ruta sobre una bandera que ya es nuestra. Eso me parece que es importante. Bueno, es bien importante también tener en cuenta las cuestiones formales, ¿no? Mm. Hay un plazo para juntar las firmas que se termina o se termina. En a fines de abril hay que entregar las firmas eh, con todo lo que pasa en el medio, que ya sabemos de las fiestas, las vacaciones, el carnaval, todo lo demás. A todos se le puede encontrar la vuelta y decir, bueno, ahí también podemos juntar firmas, ¿no? ¿no? Eh, por los movimientos ah, okay. que cambian. Pero la credencial, si está vigente quien la tiene, quien no la tiene quién puede firmar eh, a la hora de pedir la firma no hay que tener ningún tipo de, de limitaciones, no le vamos a preguntar primero vos sos de izquierda o votaste a tal partido hay que pedirle la firma a todos no con argumentos digo porque hay sí. muchos que pueden estar escuchando, que ya participaron en algunas campañas, pero debe haber muchos que no que es la primera vez que van a salir a juntar firmas. Y no conocen todavía el clima. Una vez que se largue, claro. se agarra. Pero, ¿cómo salir? Ahora tiene que ser un temporal uh -huh. de mesa. Mirá, de, de memoria nomás no me daría el tiempo que queda para enumerar eh, las mesas que va a haber en el área metropolitana, por ejemplo. ¿no? Eh, que largan el, los jóvenes... el como siempre los jóvenes, eh, mañana viernes en el acto del Che, con mesa para juntar firma después el sábado, bueno este, ya hay un montón eh, sí, estoy pensando, a ver si me acuerdo de memoria eh, mañana también van a estar la Comisión Barrio Sur juntando firma ahí en donde dijeron los compañeros eh, en la feria de la calle Salto el sábado, en Plaza Colón el sábado eh, en la feria de el sábado es la feria de allá de eh, ay en Plaza lafon el domingo en la Feria de valleverde Verde. Eh, me estoy quedando... Eh, de memoria no me acuerdo, pero... Ahora, papeleta hermano virome y puesto en la calle y a charlar con la gente. La respuesta de la gente es espectacular. Sí, hay que estar pronto para eso. ya los que están escuchando, les pedimos que nos pasen ya las informaciones que tengan. Que digan lugares, que digan horarios, eh, que digan también problemas que tengan. El otro día vinieron los trabajadores del hospital de clínica. Dicen, nosotros estamos pidiendo a compañeros que nos den una mano porque queremos que el puesto en el clínicas esté todos los días bueno. y en horario extenso. Para eso vamos a precisar que nos den una sí, mano. Claro. Y ayer, no me acuerdo quién fue uh -huh. que vino, que dijo, hay gente que se ofrece, sí. creo que era Marita, uh -huh. gente que se ofrece que no tiene un lugar, no tiene grupo con, con quien salir a juntar y va a ir al clínicas Bueno, pidan planten los problemas que tengan también para poder entre todos solucionar ¿no? si sí, aparte el otro tema es este tratar de tener algunos materiales guía de digamos para combatir a toda la campaña verdad o sea sí. que acá, acá tenemos tres puntos que eh, bueno darnos mañas para para que haya materiales Este, además de la papeleta que es bastante clara, ¿no? Sí, este, la propia papeleta es como si fuera claro, un volante. ¿sí? claro, la papeleta es muy clara. Este, no la pusimos, el, pusimos el texto en el periódico que sale hoy abiertamente. Y este, y bueno, me parece muy importante este que haya algunos materiales de repente que sean sí. una, una posibilidad de llegar masivamente que digan claramente este por qué cada una de las sí. cosas y tratar de ir combatiendo, capaz que ir actualizándolo para, para combatir, este lo, como hace la radio, ¿no? que cada uh -huh. tanto trae compañeros que saben mucho de esto y, y bueno. Y, y, lo bueno y, y, es que, y le preguntan cosas sí, y que se dicen por ahí ¿no? el, hay, el mucha Bermuda, hay mucha y, argumentación y sencilla sí, que esa es la otra cosa sencilla. que todo la pueden manejar claro. lejos de los comités de expertos está planteado el esto. otro tema es que esto no es una lucha sincilla como a veces hay una huelga o la lucha por la rendición de cuentas. Es decir, acá es una lucha que afecta a toda la familia del, del pueblo uruguayo. Yo creo que el, el tema de la familia que de mucha importancia porque aparte, en confianza, uno le puede decir a los a, lo, a los este, familiares qué es lo que les conviene, porque en realidad estamos hablando de la vida real, de qué va a pasar si son cincuentones, si no son. Por ejemplo, ahora yo estuve consultando por familiares Y me decían los compañeros que hay problemas Cuando hacen las consultas Los que se, se quieren bajar Quieren consultar porque son sí. cincuentones No hay personal Y está roto el simulador Entonces que me, me decía este sí. compañero Michael que, que está trabajando en estos temas Con El Mondo, es allí, este Y vinculado al sindicato De que traten de tener la constancia este Cuando hacen el trámite Para digamos, pelearla sí. después, ¿no? Sí, digo... sí. Y una cosa, Ricardo, cuando vas a hacer, digo, esto es testimonio de varios compañeros que fueron sí. y quien los atiende eh, es un empleado de la AFAP, o sea, sí. te, claro, te, claro. Te, te busca convencerte Mirá. que tu mejor destino <risa> es mantenerte en la AFAP, pero es brutal, ¿eh? no, sí, no es un sí, caso, sí. y hay una compañera que estableció una discusión a fondo y obligó al tipo a reconocer que sí, ¿viste? porque te hacen un cálculo en, eh, un, un ejemplo concreto una compañera docente que está de, arrancó a trabajar cuando se instalaron la fa y fue a, a bajarse de la fa el primero ya está la AFAP. al final llegó a la, obligó a llegar a la conclusión que en condiciones óptimas no con una fa que siempre ganó ¿no? impresiones recién a los 75 años de edad iba a equiparar lo que le iba a pagar la fa con lo que le pagaba el bps ¿No? Pero después de una discusión de una hora, o sea, que quienes vayan no se dejen convencer de que es mejor quedarse en la FAP, porque les están mintiendo. Esos, Vamos a hacer una pausa. Los temas son bastante llave sí, tu... sí, sí, sí. <risa> Hay flash informativo. Y otro paso, y otro paso. Bueno, y vamos a hacer un redondeo de, de esto que hemos venido conversando sabiendo que esto es la apertura a toda uh -huh. una etapa que comienza donde vamos a estar llamándolos, yéndolos a visitar eh, bueno, todo lo que ya sabemos hay mensajes Cumplimos también? con algunos mensajes más Marcelino, ¿cómo anda este audio? Eh, creo que el tema de el tiempo eso también eh, es, es el mejor testigo para todo porque por ejemplo ahora ya con, con los años que pasó la FAP nadie puede decir que es buena ni mm. siquiera los que la patrocinaron, you know. desde Astori hasta acá, porque gracias al voto de Astori que, que salió la FAP. Para mí me pareció, digo, no, será, cierto, será bueno, será bueno, no, será bueno, no. Yo decidí en aquel momento que podía decidir eh, la no. Más allá que ganara más, menos más la solidaridad. Bueno, otro, otros ambiciosos decidieron la, la rentabilidad propia. Bueno, pero ahora ya hace seis años que ya se han, empezaron a jubilarse los primeros, no sé cuánto, y vieron que era malo, sin embargo el Frente sigue manteniéndolo. Quiere decir que ahí ahí está el talón de Aquiles. ¿Con que le fundamentan al, al pueblo de que eh, estaban manteniendo algo que era malo para el pueblo? Bueno, eh, como eso, otras cosas más, las papeleras, eh, se si cicatán todos los ríos podridos, ¿eh? Desde de, de, de, Basque para acá, ¿qué van a decir? Que, que se equivocaron. Bueno, yo creo que el, el tiempo es el mejor eje maestro para demostrar que es lo bueno y que es lo malo. Ahí estaba el mensaje de Marcelino también. Wilfredo dice, buenos días compañeros de la prestigiosa 36 Centenario. Imponente los compañeros que están entrevistando. Un abrazo para todos ellos. Laura manda este mensaje y pregunta Buenas Jornadas mañanas le pregunto ¿Cómo se financiarían los futuros gobiernos de Uruguay sin la plata dulce de la SAFAP? Gracias, <risa> dice Laura este Alejandro de Atlantía este mensaje, en audio Sí, buen día compañero, les habla Alejandro de Atlantía Bueno, es un orgullo tener a, a Gonzalo Abella un tipo capaz un intelectual, un tipo honesto un imprescindible <risa> tenemos que crear varios Gonzalo Bello. Un abrazo. Alejandro. Bueno, ahí estaba Alejandro y por ahí nos quedamos por ahora con los Una mensajes. Pronto para un clon Una para responderle <risa> a compañeros. Este justamente puso la pelota donde tiene que estar. Este, o sea, van a estar obligados a financiarlo. Hay, hay muchas formas de financiamiento que hasta ahora no se han hecho, ¿no? Este ...en una de las columnas recientes... ...del de, de compañero y de economista Roca... ...que dice... este ...Juan aporta a la SAFAP... Uh -huh. ...trabaja, aporta a la SAFAP... ...la SAFAP le prestan al, al Estado eso se paga con impuestos y saben quién los paga, Juan. te acordás de Juan sí. <risa> eso lo dijo Roca creo que es un aporte a la economía política ¿Cómo no? de masa, el círculo virtuoso y entonces este, el tema es que ahora, y vamos, vamos a tener que hacer fuerza para que le saquen a los que al, al capital financiero de todas las exenciones que se han, se han mencionado estos días acá en la radio, de todo tipo de exenciones que hay al gran capital, ¿verdad? Y ponerle impuestos a, a, a los que se la llevan empaladas, ¿no? Que que a donde está la plata. Seguro, si se metieron 10.000 millones de dólares en, en dos años este con crisis y todo en el exterior, claro. bueno, y que no, no, se la quieren seguir llevando, ¿no? Sí. Entonces, esto era una fórmula que tenían para mantener el grado inversor el estado o sea manejar estos miles de millones de millones de dólares por fuera de lo que es el circuito de la deuda externa con los organismos internacionales y todo eso y esto se les corta con esto o sea por eso la el antagonismo tan grande y las mentiras y la, la, la, la lucha va a ser cruel en, en, a, a todo nivel como decía eduardo no en la prensa olvidavídate sí. habrá excepciones posiblemente en el interior haya más pues gente claro, abierta claro, claro. como siempre ha pasado, ¿no? Pero acá parece metida, se parecen más militantes que, que los entrevistaba muchas veces, ¿no? Sí. Que no se atreven a, sí. a decir determinadas cosas y se la este por así que bueno, no muy buena la pregunta y que sí que estamos luchando desde el punto de vista programático de toda la vida. Porque haya un cambio en la sociedad y, bueno, que pague realmente mal el que tiene más, que tiene al fin y al cabo, ¿no? Bueno, en este cierre que estamos haciendo, por supuesto, teniendo en cuenta lo que decía Daniel, mañana hay acto sí. de los jóvenes, convocado por la juventud desde la Unidad Popular, de homenaje al CHE, como todos los años, y que también va a ser una, una oportunidad de encontrarse y, y de hacerse de las papeletas y todo lo demás, ¿no? Así que les damos para que ustedes mismos... Se, vayan cerrando su participación acá. Bueno, sí, la la la primero saludo a todos con bro que participaron, que, que escucharon y la convocatoria a, a salir. Eh, muchas veces no se encuentran motivos que te motiv, motivos que te motiven, te pesa el descreimiento, te pesa la desazón, la falta de trabajo, la bueno, ahora hay un motivo de lucha concreto real sí. sin difrases en donde ponemos contra la pared al enemigo principal al imperialismo al sistema financiero a recuperar lo que nos están robando entonces no sobran motivos porque en esta en, en esta en, en, en, en estas luchas que se fortalece y se generan las condiciones para recuperar y reconstruir la izquierda para recuperar el sentido de la lucha no yo la verdad que eh, insisto mucho con un tema eh, siguiendo lo que pasa en argentina eh, uno siente el, el el, el odio, voy decir la verdad, contra las expresiones que, eh, con lo que implica mi ley y, y lo que rodea, ¿no? Porque también... Pero el único antídoto contra eso es, la, es el pueblo organizado luchando con banderas que realmente confronten con el modelo y con el capital. Entonces, eh, te, tenemos este camino, todo el mundo en la calle y todo el mundo con papeleta o con el cartel en la casa, vení y firma acá. Bueno, yo este, quiero colaborar con los compañeros de la Juventud de la Unidad Popular. este Creo que mañana se van a unir magníficamente lo que es nuestra concepción revolucionaria con las tareas que tenemos en, en este terreno de la lucha, pero que nosotros siempre reivindicamos la vigencia del pensamiento del Che en todo su contenido, en toda su práctica, y este que... Creemos que en este en este momento se une esas dos esas dos cosas en el acto que, que hacen los jóvenes que por eso se, este, sería muy bueno apoyarlo a la vez agarrar sí. estas herramientas que, que tenemos para, para combatir hoy. sí y, y, y hay una cosa quien oiga el audio de este programa va a ver que empieza con definiciones más conceptuales pero inevitablemente se transforma en una mesa de trabajo y de coordinación de trabajo a través de las llamadas de la audiencia. No hubo ninguna llamada sobre dudas, sobre cuestionamiento, sí. <ríe> que la hubo en el pasado, ¿no? Sin duda. Pero se ha sembrado bien. Es decir, ha sido arremangarse y desde acá y desde cada lugar que nos llaman empezar el trabajo práctico. Y eso es lo más hermoso en este desafío extraordinario que tenemos. Les agradecemos mucho que hayan venido los tres, Gonzalo Abella, Ricardo Cohen, Eduardo Rubio, a Daniel Roca, que está por allá. <risa> Un abrazo. Ya seguramente. Así que nos vamos a estar encontrando Uy. mucho más. En Hasta la, la victoria vienen. siempre. Sí, señor. <risa>